Muy buenas alicantinos, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estáis? Aquí estamos un día más con este, esta sección, este programa llamado Tertulias Alicantinas, en el cual vamos a empezar ya la misma semana que viene, el próximo viernes, el próximo viernes día 12, si, si no estoy mal. Y eh, desde noviembre estamos entrevistando a los futuros tertulianos que van a formar parte de, de este programa Que tanto ilusión nos hace y tantas ganas tenemos de que empiece Desde noviembre hemos entrevistado ya a eh, José Luis Lorenzo, concejal socialista de San Vicente También pasó por aquí a Marisa Gallo, concejal popular de, de Alicante Víctor Domínguez, concejal de Guanyar en Alicante Pascual Pérez, el secretario general de, en la ciudad de Alicante de, de Podemos Raúl Estrada, que fue asesor de UPyD en la anterior legislatura en el Ayuntamiento de, de Alicante Y hoy vamos con la última entrevista antes de empezar ya el, el programa, la tertulia como el, el propio programa eh, Nos estáis escuchando en OIRadio eh, 4G, la radio de la Organización Impulsora de Descapacitados en España Esto es el 91.4 de FM y también podéis oírnos en www.oiradio.es En la técnica está Juanma Sepúlveda Este programa va a consistir en que todos los viernes a las 12 y media hablaremos sobre los temas que más nos preocupan a los alicantinos, haremos tertulias sobre política local, política nacional, tocaremos incluso algún tema internacional, así como también hablaremos de historia y tendremos incluso nuestra propia sección cultural. Y como os digo, pues hoy tenemos al, al último entrevistado. Y con nosotros para, para ir conociendo quién va a formar parte de este equipo, ¿no? De tertulianos, de, de este programa llamado Tertulias Alicantinas. Estamos con nosotros hoy Vicente Guades. Muy buenas, Vicente. Muchas gracias por, por la invitación y nada, aquí estamos. Los últimos serán los primeros, ¿no? Que sí. <risa> que sí. Vas a tener honor de ser el último. También es una ventaja sí. para ti, ¿no? Porque sí. ya, eh, vienes aquí ya poco sabiendo cómo va a precar esto, Sí, cómo va, sí, este, va ¿no? un poco el tema. Y sí, vas, sí, vienes sí. aquí un poco más preparado que los primeros, ¿no? <risa> Bueno, pues feliz año, Vicente. Igualmente. Eh, vamos a empezar el programa, bueno, tú eres concejal de, de Ciudadanos, antes, uh -huh. antes que nada, aquí, aquí en Alicante, y vamos a empezar el programa de, de hoy, igual que, que empezamos las últimas entrevistas... Hablaremos de, de política, hablaremos de Alicante, por supuesto. Hablaremos de varios temas que, que yo creo que van a marcar este próximo año, 2018. Uh -huh. Hablaremos también de, de, de Cataluña, porque todos los programas estamos hablando de Cataluña y hay que seguir hablando de Cataluña claro, porque claro. esto no se acaba. No se acaba, no se acaba, ¿no? Pero antes eh, me gustaría que, que empezáramos uh -huh. eh, contándonos eh, un poco quién es Vicente Guades, ¿no? Haciendo un perfil para que tuyo para que los, los oyentes te conozcan. Tú eh, eres enfermer, enfermero, si uh -huh. no me estoy equivocado. Me gustaría que nos contaras eh, cómo también cómo te metiste en, en política, porque mm. si no estoy equivocado, lo tuyo viene de familia, ¿no? Bueno, sí, más o menos. En, en verdad, sí. Se puede decir que vienen los géneros, ¿no? Esto de que nos guste a la familia Boades, incluso también a los Carreño, ¿eh? La política. Uh -huh. Porque se habla mucho de, digamos... El la... segundo apellido, ¿no? Claro. Se habla mucho de la trayectoria política que ha tenido mi padre, que luego realmente tampoco ha ostentado nunca un cargo público, pero bueno, sí que estuvo en la UCD, luego en el CDS, luego estuvo en el Partido Popular. Pero es que por la otra parte de mi familia, por ejemplo, es que esto la gente no lo sabe, eh, mi tío, eh, Alfredo Carreño, fue candidato por el Partido Socialista en Oviedo. Ah, mira, pues yo tampoco lo sabía. Es que no lo sabía. Sí. Sí. Que sois medio asturianos. Sí. Exacto ah, la, la parte de mi madre Son todos de Asturias Y luego mi prima Está en el Congreso De los Diputados Por Podemos Anda Así ¿Cómo, que ¿Cómo se llama, tu prima? Una, una cena de Navidad Es Sí, tiene, tiene pinta de ser divertida ¿eh? Espectacular <risa> es, <risa> es, <risa> se, se llama Sara ¿Y es diputada por Alcante? Eh, por La Rioja Ah, amigo Sí, sí, sí, familia de políticos. Sí, total. sí, sí, totalmente. Y, y tienes a, a una chica de Podemos, tu padre del PP, uh -huh. tienes a, a un tío, ¿no?, que estuvo en, en el PSOE. Estamos todos. Y más tú más y más. vas y, y te haces de Ciudadanos. Me gustaría que explicaras un poco cómo es ese momento en el que dices, papá, me quiero meter en política y es un partido distinto al tuyo. <risa> sí, pues bueno, en, en el fondo a mi padre también, de hecho ahora está en Ciudadanos también, Ajá. también parte por apoyarme, pero bueno, también... Yo creo que está bastante de acuerdo con el ideario del partido. De hecho, como te he dicho, él venía antes de la UCD, luego del CDS... ...y luego, de hecho, él estuvo una temporada que no estuvo militando... ...en ningún partido político, precisamente porque no se veía del todo representado. Pero al final, como es una persona que tiene esa vocación pública... ...que le gusta la política, pues de alguna manera acabó entrando otra vez... ...en el Partido Popular, aunque no estuviese conforme, digamos, con el 100% del ideario. Y podría decir, yo me mojo y digo que ahora está más... Está más representado ahora en Ciudadanos que uh -huh. lo estaba antes en el Partido Popular. ¿Y ¿Cómo, cómo es esto? Explícanos por qué un enfermero, que sí. además me imagino que recién licenciado, ¿no? porque tú eres un chaval, eres el primer invitado que tengo aquí, más joven incluso que yo, sin, sí. sin, sin estimar, ¿no? porque tú eres del 91, ¿no? claro. yo soy del 90, me gustaría que nos explicaras por qué un enfermero se mete a, en política y por qué en Ciudadanos. Bueno, pues por, yo creo que por eso, por vocación pública De hecho, incluso yo creo que para ser enfermero También tienes que tener esa vocación pública De querer ayudar a los demás, ¿no? Uh -huh. Y eso se ha hecho extensible también en mi parte política. Eh, fue, yo creo que lo que me despertó un poco ese gen del que hemos hablado era, fue el 15M, que se suele uh -huh. decir que el 15M, de ahí vienen todos los de Podemos, yo creo que no. El 15M yo creo que de, de hecho al principio nació como algo muy transversal, luego sí que es verdad que algunos se apoderaron del movimiento, lo hicieron suyo y pasó a convertirse en un movimiento anticapitalista, más que otra cosa, pero al principio era muy transversal, yo estaba ahí en... El, ...en las acampadas, en la plaza... ...y bueno, y de ahí me despertó un poco la curiosidad por la política... ...luego la empecé a seguir más de cerca... ...luego sí estuve apoyando un poco a UPyD... ...no llegué nunca a afiliarme, pero estaba simpatizante... ...alguna vez sí que he estado, por ejemplo, como has mencionado antes con Raúl... ...ahí uh -huh. repartiendo folletos por ahí de UPyD... Pero a mí me gustaba más Ciudadanos Realmente son muy semejantes Yo los veía muy semejantes Lo que pasa es me gustaba más el líder Albert Rivera que Rosa Díez Pero claro, como era un partido que estaba allí en Cataluña Pues bueno, yo me decanté Digamos más por UPyD Hasta que Albert Rivera Decidió dar el paso eh, A nivel nacional a través de la plataforma Movimiento Ciudadanos Hizo una primera, un primer mitin Un primer acto en Valencia Yo acudí, me, me gustó Y, y luego ya cuando se empezó a conformar el partido aquí a nivel local, eh, fui de los primeros en afiliarme, éramos muy pocos en aquel entonces, cuando no teníamos ni un 2% de voto en estimación de voto y nada lo tonto de eso pues empecé repartiendo folletos y mira dónde ha acabado hablando contigo pues fíjate, sí, sí, y en el pleno del ayuntamiento pleno del era del ayuntamiento, es que es más importante todavía que sí, conmigo, sí, si y, cabe ¿eh? y da vértigo eh al principio ahora ya me he acostumbrado me imaginar, ahora estoy muy suelto pero al principio daba un vértigo que no veía muy bien pues eh, bueno eh, como bien dices tú mm. estás en ciudadanos en, antes de las elecciones de 2015 las elecciones municipales mm. ibas de número cuatro puede ser seis sí, seis ibas de número seis Eh, ...sacasteis precisamente seis concejales sí. en, en Alicante... ...así que te hiciste concejal, ¿no?... Desde, ...desde el primer momento de la legislatura... ...en aquella investidura... Eh, ...recuerdo que Ciudadanos vota a Garaville Chavarri... ...como alcalde, no vota a su propio candidato... ...no votáis a Cifuentes, sino que votáis a Gaby... Mm. ...y sin embargo, dos años y medio después... Ahora estáis diciendo que no vais a votar a favor del presupuesto Sea cual sea el presupuesto Aunque sea el presupuesto más maravilloso del mundo Si Gabriel Echavarri... No, no ya lo hemos visto sí, <risa> no, pero, Aunque lo mejor en, habéis dicho que tampoco sí. le votaréis a favor ¿no? Si Gabriel Echavarri sigue de alcalde ¿no? Mm. Es un cambio de actitud bastante grande ¿eh? No, pero mira, me gusta que me hagas esta pregunta Más que nada por si alguno tiene esa duda que es legítima y es mm. normal ...planteada, si es normal, para, para aclararla... ...es que los tiempos no son los mismos... ...es que es 2015, ¿no?, como sí. era... ...no es lo mismo el 2015 que el 2017... ...han pasado, bueno, 2018 ahora... ...dos años, han, dos años y medio... Plan, ...han pasado muchas cosas aquí... ...han pasado muchas cosas... ...en aquel momento, incluso yo no me arrepiento del todo... ...en ese momento, repito... ...con las circunstancias de ese momento... no me, ha, no, ...yo creo que no nos tenemos que arrepentir... ...porque... Al final tenía una tenía varias lecturas eh, ese voto a Chavarri. Primero por una cuestión estética, porque hay que decirlo, nuestros votos no valían ni para decantar un lado ni para otro. Sí, hubiera sido acá de igual. Entonces podíamos aprovechar nuestro voto, digamos, para mandar un mensaje y así hicimos. Dijimos, bueno, podemos votar a nuestro candidato o utilizarlo para dar un mensaje. Y el mensaje era era muy claro. Era decirle al Partido Socialista que si con los socios que ellos habían elegido en algún momento pues no iba bien la cosa... ...o lo radicalizaban más de la cuenta... ...que podía contar con nosotros también... ...para cuestiones importantes... ...porque teníamos los mismos concejales que Guañar... Sí, sí. ...y utilizamos ese voto... ...para mandar ese mensaje tanto al PSOE... ...como a Guañar... ...en el sentido de... ...oye, no radicalicéis en vuestras posturas... pensar ...digamos, en el conjunto de la ciudadanía... ...intentar representar a una mayoría social... ...y no dedicaros solo a, a... ...a vuestro electorado, ¿no?... ...porque si no, para eso estamos aquí... también era una manera también de dar un mensaje que tenía varios mensajes, ¿no? Uh -huh. Al Partido Popular, porque de aquella época también estábamos negociando el, la gobernabilidad en la diputación y no se nos tomaba muy, muy en cuenta. Y era una manera también de decir, oye, cuidado, que también podemos pactar con, con el Partido Socialista, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues desde entonces, como bien dices, ha cambiado bastante la, la cosa. Decías, por si el tripartito salía mal, la verdad es que salió bastante mal. Eh, y luego ya no solo eso, es que este alcalde, además... Es que en aquel momento no estaba imputado. Sí, sí, por supuesto. Y ahora supuesto. lo está. Es eso, que, claro, ah. las circunstancias han cambiado. A eso voy. Eh, imputaron al alcalde, incluso hoy en día ya está procesado. Mm. Un momento en el que tanto Guañar como Compromís se van del, del gobierno, se rompe el tripartito. Y nos quedamos con un minigobierno de seis concejales, ¿no? Eh, una cosa bastante inédita, ¿no? porque son estamos hablando de que es un gobierno de seis concejales de 29, ¿no? de 29 que hay en Alicante. En fin, te voy a hacer la misma pregunta que, que le he hecho a todos los que han pasado por aquí. Eh, ¿Tú ves factible que pueda gobernarse una ciudad con seis concejales de 29? Muy complicado, lo veo, muy complicado. Si ya con todos los que eran antes en el tripartito no podían, también es verdad, por las disputas que tenían, ahora seguramente tengan menos disputas internas, porque son el mismo partido, pero... Hombre, yo creo que la carga de trabajo que tienen ahora es muy grande. Cada, hay concejales que tienen a lo mejor diez sí, áreas. Sí, es sí, imposible. Además, áreas muy importantes algunas claro, de ellas. Claro, claro. Entonces, de hecho, ya lo ves. Hay muchos actos en los que no están presentes. normal, porque no, uh -huh. no pueden acudir a todo, ¿no? Entonces, yo yo lo yo lo veo muy complicado, la verdad. Bueno, eh, cuando un alcalde no quiere dimitir... Por, por sus razones. Hmm. Eh, hay una manera de, de cambiarlo, ¿no? Que es haciendo una, una moción de censura. Uh -huh. eh, Ciudadanos, ¿os planteáis este. esta solución? Hombre, nosotros entendemos que al. No ser el partido más votado no deberíamos de presentar porque se va a entender como que queremos sillas mm. y no queremos dar tampoco esa imagen. Eh, nosotros entendemos que quien tenía que haber dado ese paso es el Partido Popular que para eso es el partido más votado y tanto que se le llena la boca no de ser un partido de gobierno. Pues ahora dado la situación que hay en el ayuntamiento debería de presentarse o por lo menos nosotros lo pensamos así. De hecho el propio Partido Popular hace hará un mes o así aproximadamente. Eh, hizo una rueda de prensa diciendo que iba que iba a iniciar una ronda de contactos, mm. pero que no pero que decía decir que no se presentaba porque no tenía los apoyos. Pero mm. es que claro, en política... Sí, yo se lo pregunté eso a su mismo Marisol claro, y me dijo lo mismo. Claro, pero es que en la política mmm, nadie te va a dar el apoyo sin antes presentarte. Eso es como lo que hizo Rajoy en diciembre, que decía, no, no me presento porque no tengo los apoyos. Y yo, es que nadie te va a dar los apoyos previamente. Al final los otros partidos necesitan la garantía de que te vas a presentar y la única manera es presentándote. Y luego una vez que te presentes ya es cuando tienes que reunirte con los partidos, no al revés. Y te voy a poner en un, en un supuesto. Vamos a imaginar que estamos en Francia, ¿vale? Ese uh -huh. país fantástico ¿no? que tenemos al norte, que yo lo conozco bien, uh -huh. viví un año allí. Pongamos que tenemos un sistema de elección a doble vuelta, como sabes que funciona en Francia, ¿no? Uh -huh. Y pongamos que pasaran a una segunda vuelta en, en aquí en las elecciones de Alicante, por ejemplo, Gabriel Echavarri y Luis Barcala. ¿no? Eh, ¿A quién votaría Vicente Guades? ¿A quién ves más preparado para, para ser eh, alcalde? <risa> <risa> Hombre, estamos hablando de de posibles, ¿no? de sí, sí, De posible, pero muy posible, porque además es, te has inventado una ley electoral, ¿no? Por sí, así de bueno, decirlo. Bueno, a, mí, a mí me <risa> es una ley electoral que existe, ¿eh? Claro, ¿no? y, en otro país. No, ¿eh? pero digo en España. <risa> en España y además en Alicante. ¿no? Sí, lo que te quiero decir es que aquí en sí, estás preparado sí. para gobernar ¿no? el PSOE o el PP. Hombre, a ver, yo es que lo único que te puedo decir es que con un alcalde imputado como tenemos ahora no le uh -huh. vemos legitimidad. Y ya, ya no solo por las imputaciones, es que es lo que te he dicho. Es que en estos dos años han pasado muchas cosas. Es que tan... Tampoco lo ha hecho bien, tampoco ha tenido mano derecha y mano izquierda. Es que, te repito, eh, lo normal, si tú por alguna cuestión no llegas a acuerdo con tus socios de gobierno, el alcalde lo que debería haber hecho es hacer extensible o haber tendido puentes con el resto de partidos de la oposición. Es que nunca lo ha he hecho, al revés. Nos ha tachado de vagos, de inútiles y siempre que ha podido ha atacado a la oposición, que al final decías... Sí, parece que te llevas fantástico con tus socios de gobierno y no te haga falta la oposición, cuando mm. es mentira. Es que el único puente que quería atender el alcalde era el de, el de su proyecto de la explanada. No, mm. no ha atendido más puentes, ¿no? Proyecto que por cierto peligra, ¿no? Si no se aprueban los presupuestos. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y al final, pues dice, pues es lo que hay. Entonces, claro, en esa tesitura, si tengo que elegir entre esos dos, pues mm. elegiría Barcala, pero eso... Ya veremos también si Guarcalá luego sí, sí, sí, es el futurible del Partido por Popular, porque yo, no, yo el, no pinta... El otro día, en un evento que, coincide, que, no. que coincidimos tú y yo, mm -hmm. en, eh, vi al... que pasaba por allí su delegado de, de gobierno, mm -hmm. que es del Partido Popular, evidentemente. Y le vi una cara de alcaldable a ese hombre, ya ya veremos, eh, pero en fin... Hombre, hay muchas quinielas, ¿no?, de quién va a ser el alcaldable con el o con el Partido Popular... Sí. ...hombre, tienen ahí varios candidatos... ...entonces, bueno... ...tampoco me quiero meter en temas internos... ...pero bueno, ya veremos... ...pues sí, vamos a hablar de temas de Alicante... Temas... ...de todas maneras, espera, para sí, aclarar sí, sí. una cosa... ...nosotros no tenemos ningún problema... ...tampoco en llegar a acuerdos con el Partido Socialista... ...pero uh -huh. con este alcalde no, que quede claro... O ...si sea, al final nosotros lo que haríamos... ...dada esa situación es... ...tanto al Partido Popular o al Partido Socialista... ...intentando primar siempre la lista más votada... Uh -huh. ...pero no tiene por qué ser así... ...es primando solo... Uh -huh. Le pondríamos una serie de medidas encima de la mesa, como hemos hecho en todos los sitios, y si las aceptan, pues entonces apoyaríamos a ese candidato. De todas maneras, yo también quiero ser optimista y pensar que a lo mejor son ellos los que nos apoyan. Uh -huh. nunca, vale. nunca se sabe. De acuerdo, pues eh, te quiero preguntar de... Hablando hablado ya del alcalde ¿no? y de todo el follón este, uh -huh. te quiero preguntar sobre temas concretos, ¿no? Porque yo creo que al final a los alicantinos lo que les interesa más que los, los, eh, los follones que hay en el ayuntamiento, ¿no? De personalismos es lo que se hace y no se hace, ¿no? Uh -huh. Y te quería preguntar sobre una intervención tuya que tuviste en el último pleno, ¿no? Sobre el tema del teatro principal. Lo subí ayer. Sí, eh, ah, lo vi lo vi en Facebook. <ríe> <ríe> Eh, el teatro principal desde hace poco Desde, sí. desde este pasado mes de diciembre eh, Es propiedad ahora también la gestión ¿no? La, la, la, tiene, la tiene compartida La Generalitat, el Ayuntamiento Y el, y el Sabadell ¿no? uh -huh. Y bueno, pues tú en tu intervención te vi un poco preocupado ¿no? De lo que esto puede afectar a, a la programación de, Del teatro Sí, a ver, básicamente Lo que bien has expuesto El Consell Anunció hace poco que, que iba a, a coger un tercio de la titularidad de, del teatro que iba a adquirir, un tercio de la titularidad del teatro eh, compartiéndolo con el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación Banco Sabadell. Claro, el temor que tenemos nosotros es que alguno aproveche, algunos aprovechen esta nueva circunstancia, este nuevo paradigma, para meter con calzador su ideario nacionalista, cuando nosotros entendemos que lo que debería ser es un revulsivo para hacer... Por fin, un, un modelo de teatro e, y un modelo de programación para todos. ¿Y hay algún evento programado? ...ah, Porque la programación ya se sabe la de los próximos meses, ¿no? ¿Hay mm. algo así que te haya llamado la atención, que te haya disparado las alarmas? No, a ver, lo, lo que pasa parte? es que la programación que hay ahora es, digamos, es la programación que hay en los próximos meses. Mm. No está, digamos que aún no se nota... Es de la anterior etapa, ¿no? Claro, es de la anterior etapa. Aún no se, va, no okay. se nota la presencia del conseller. Aunque el director es el mismo, ¿no?, en principio. Claro, el sí, Francia, el director es el mismo. Sí, pero por eso hicimos la pregunta en el pleno, uh -huh. precisamente para tener conocimiento sobre ello. La respuesta fue un poco ambigua, uh -huh. hay que decirlo también. Entonces ya veremos qué, qué termina pasando. Uh -huh. Más que nada, por, también viendo los antecedentes eh, que han ocurrido en Valencia con el tema del Palau, ¿no? Uh -huh. ...que ha habido un poco de lío, que querían meter a ellos, quería meter a su gente también... ...y seguramente lo que querían también era trastocar un poco todo el tema de, de la programación... ...y más que nada ese temor viene infundado también porque al final ves las áreas que ha cogido Compromís... ...y son todo áreas, digamos, para difundir ideología, en plan la educación... ...ahora ha cogido, por ejemplo, la televisión pública, entonces claro, si también llevan cultura... Uno tiene cierto temor de que ahora al entrar el Consel en el teatro, que yo creo que es positivo que entre, uh -huh. pero sí, es positivo siempre y cuando, repito, sea un revulsivo a la hora de hacer una nueva programación. Uh -huh. Vale, pues mira Me has mencionado La televisión pública Y te has adelantado Justo a, a mi siguiente pregunta ¿eh? Porque Creo que tenemos que hablar De este tema Porque se supone Que va a ser Una de las novedades De este 2018 uh -huh. Nos llevan prometiendo La nueva canal no Que se va a llamar A punt Por lo visto uh -huh. Nos la llevan prometiendo Desde hace años Incluso Fabra no Nos sí, sí. llegó a hablar De reabrirla y tal Luego eso se lo llevó al aire uh -huh. este Tanto Chimo Puig Como Mónica Oltra Algunas veces Han comentado Que todos los, prácticamente Todos los 9 de octubre ¿no? La iban a reabrir Luego no, no se abría nada uh -huh. Y bueno, ya parece que sí, ¿no? De hecho, la, la radio está funcionando ya, ¿no? No sé si has tenido ocasión de escucharla. Y, y la televisión, se supone, a mí me han dicho que ya en primavera... Hmm. Esto me, me lo ha dicho el propio consejo de dirección, ¿no? Que está ahora, ¿no? Me ha dicho que en primavera la, la van a abrir. El otro día, incluso, hasta me llamó una periodista que, que va a hacer un programa de, de, de anécdotas, historias de la Comunidad Valenciana y tal. Me llamó para pedir información sobre un sobre un atleta, un el Melo, un atleta clásico, ¿no?, de la provincia de Alicante. Así que parece que ya marcha, ¿no?, esto, ¿no? Entonces, te quiero preguntar mm, respecto a si eres positivo o, o pesimista respecto a la nueva, ¿no? si crees que va a ser tan desastrosa como la anterior, si crees que la, este gobierno va a ser capaz de hacer una televisión autonómica que realmente sea digna para la comunidad valenciana. ¿Cómo, ¿Cómo ves lo que se está haciendo? Pues, al igual que con el teatro, con cierto temor de que la utilicen para politizarla, más que nada, porque desgraciadamente en España, eh, lo hablo, yo creo que con carácter general, independientemente de quién gobierne, siempre acaban politizadas, eh, tanto Televisión Española por parte del Partido Popular, que es quien gobierna ahora... Sí, lo, com, lo que com... pasa es que yo he visto televisiones públicas más dignas que otras. Aunque en el fondo, a lo mejor, sí a que puede sí, decir... Siempre, pero las hay... Ver. Por ejemplo, la, la televisión española de Zapatero me parecía bastante digna. Mm. Más que, por ejemplo, la de ahora, ¿no? La de, la de Rajoy. Sí, la sabrán, pero bueno... Y, y desde luego ninguna tan indigna como la Canal 9 de la Tierra. por ejemplo, por poner un ejemplo, en esa época, cuando Televisión Española, por ejemplo, estaba en sí. la época de Zapatero, en el himno, en el partido de final de Copa del Rey, y el, cuando silbaron el El himno, lo censuraron. Lo censuraron, recordad, lo, recuerdo, eh? lo recuerdo, lo recuerdo. Que al sí, final... Sí, sí. Es discutible, ¿no? Al final, si en mayor o menor medida con qué gobierno está menos o más politizado, sí, pero sí, yo sí. creo que siempre tiene unas buenas dosis de politización. Pero estarás ¿no? de acuerdo que el anterior Canal Now era PP, muy descarada. Muerto, claro. Sí, a ver, era del PP, pero no era mucho más que lo que, por ejemplo, Telemadrid o... No, o... igual, por el mismo yo, estilo. Yo creo que más, ¿eh? Yo, por ejemplo... yo es que A ver, te hablo de Telemadrid. Sí. Canal Sur, por ejemplo, no lo conozco, porque no vivo mm. en Andalucía, pero Telemadrid sí que lo conozco más, ¿vale? Porque eh, tengo familia en Madrid, mm -hmm. ¿no? Y voy allí cada cada cierto tiempo. A mí eh, Te Te Telemadrid me parecía una televisión, pues sí, un parcial, ¿vale? Una televisión parcial, pues como suelen ser las televisiones públicas, desgraciadamente no debería ser así porque se hacen con dinero público de todos. Sí. Pero claro, es que luego ponía Canal No. Y por lo menos en Telemadrid los debates se molestaban llamar a alguien del PSOE, aunque sea simplemente para acribillarle, ¿no? Sí, a, sí. Pero alguien de izquierda es <risa> para disimular. Aquí ni eso. Yo recuerdo un programa llamado sí. Clar sí. que era simplemente eh, decir lo grandioso que era Campos. Era el, uh -huh. Del minuto uno al sí, minuto sí, 90 sí. del programa era eso, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, estoy, veo habitualmente, porque tengo familia allí, ¿no? Familia política, veo habitualmente la televisión de Cuba, ¿no? Veo también la televisión de, de Venezuela, de Maduro a veces me recordaba esas televisiones o sea te estoy hablando de televisiones de dictadura sí, sí, sí. televisiones fíjate si son oficialistas ¿no? Uh -huh. y a veces Canal No me recordaba ese tipo de televisión yo como lo de Canal No incluso llegué a ver un estudio de una, de una universidad de Europa uh -huh. de Alemania si no recuerdo mal que identificaba a Canal No como la televisión pública más eh, politizada. politizada de toda de todo uh -huh. la Unión Europea uh -huh. de toda la Unión Europea entonces claro yo Es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que las televisiones públicas es verdad que suelen tener cierto sesgo, pero yo creo que como lo de Canal No, no he visto nada. Y luego no solamente ya el sesgo que tenía, sino que encima luego fue una ruina. Hmm. Encima es que luego fue un, un auténtico agujero, un pozo negro, ¿no? De la buena escena, y hasta que tuvieron que acabar cerrándola. Ese ¿no? es otro problema. No solo se politiza en el sentido de mandar el mensaje que quiere el gobierno de turno, sino que además lo utilizan para. como un nido de clientelismo político para colocar a mucha gente, porque al final esos son cantas muchos votos sí así sí, sí no de, de hecho la, la antigua canal no tenía una plantilla sí. kilométrica pero por eso te digo que no eran, eran que no solo personas. de canal no que estoy contigo está muy politizada seguramente es de las que más estuviesen de toda España Pero pongo otro ejemplo, TV3, por ejemplo, hmm. hablando de plantillas y tal, tiene más trabajadores que Antena 3, ¿Sí? la sexta, Telecinco, sé, y la cuatro sé, juntas. Entonces que... eso ya te dice mucho. Mi pregunta va por ahí. ¿Crees que esta nueva canal No, esta Punt va a parecerse más a la TV3 actual, que, te, que no creo que sea precisamente un ejemplo ¿no, de, de modelo de televisión pública, mm -hmm. o a la televisión española aquella de Zapatero, que como tú dices también tenía cierto sesgo, pero yo creo que era un ejemplo más positivo ¿no, mm -hmm. que negativo? Pues yo lo único que te puedo decir es que tengo temor a que se parezca más al Canal No, Porque el temor siempre va a estar ahí, siempre yeah. que en España, y en España más, desgraciadamente, yeah, yeah, yeah. en que una televisión pública acabe politizada. De todas maneras, yo creo también que a lo mejor hay que cambiar un poco el chip, porque... Eh, pongo el ejemplo de otros países, en Estados Unidos, para garantizar el derecho a la información... No se ponen a abrir televisiones públicas Es que hay otras maneras Y más en el pleno siglo XXI A lo mejor, por ejemplo, sería también más eficiente Más eficaz y más barato eh, Pues gastar dinero público Por ejemplo, para mejorar las infraestructuras de, de la fibra óptica Por ejemplo, que no Que para garantizar la información No es todo a través de abrir eh, Televisiones sí, públicas, es debatible es Lo debatible. que pasa es que yo, sí que Esto es una opinión personal ¿eh? Sí. Eh, sí que echo de menos una televisión ...pública en, en mm. la Comunidad Valenciana... ...porque hay... Eh, mm, ...contenido de la Comunidad Valenciana... ...interesante que no se está sacando... ...no se está dando partido... ¿no? Mm. ...por ejemplo yo... ...sabes que soy muy del Hércules... ¿no? ...nadie retransmite hoy en día los partidos del Hércules... Eh, ...eventos culturales... Uh -huh. ...de patrimonio de la Comunidad Valenciana... ...como pueden ser cosas de las hogueras... ...de Alicante... ...el Misteri del Che... ...los Bous a la Mar... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...las Muserangas de Alcá Al Jamesí... Todo ese tipo de cosas yo antes las veía, ¿no? En el Canal Novia me parecían muy interesantes, y ¿no? Y además, 100 puntos, ¿no? Y además, ahí no entraba afortunadamente la manipulación política, ¿no? Uh -huh. Porque no, no tiene cabida, ¿no? En una mascletá, ¿no? Por <risa> ejemplo, ¿no? Y yo eso sí que lo echo de menos y además creo que es bueno para la comunidad valenciana, ¿no? Que es una uh -huh. manera de vender nuestro producto en el, en el en el resto de España y en el extranjero en una comunidad en la que vivimos muy mucho del turismo, ¿no? Y necesitamos, ¿no? Que, que, que la gente, que los demás conozcan, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Uh -huh. Sí, sí, sí, está claro. A ver, sí, a mí no me parece mal que haya una televisión pública. No, es que te lo comento y porque que me lo claro mucha, si sí, mucha gente que sí. Dice mucha gente que. A ver, lo que hay que tener es un poco de equilibrio. Yo creo que hubo una época en el que habían hasta en algunas comunidades habían más de tres televisiones públicas y eso tampoco es factible, porque al final se hacía se hacían la competencia entre ellas. Y entonces yo creo que hay que llegar a un punto intermedio. Yo creo que una televisión pública por comunidad autónoma y sobre todo en aquellas donde sí que hay más de un idioma, un, una lengua oficial. Pues sí que es legítimo e incluso Además, es, es eso justo, es, ¿no? Además eso es la lengua oficial, efectivamente, porque los valenciano-parlandes tampoco tienen ahora una televisión claro. que, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Claro. Que, en que les Entonces, a mí que haya una televisión pública en la Comunidad Valenciana me parece bien. El problema es ese temor a que acabe politizada y acabe uh -huh. siendo, pues, un nido de clientelismo político sí, sí. que al final los partidos, pues, desgraciadamente lo ven de esa manera, ¿no? Bueno, tienden a verlo así. Otro tema también eh, autonómico que, mm. del que quería, quería que conversáramos es el tema de la sanidad, un mm. tema que además, o sea, siendo tú enfermero, pues eh, te toca bastante, verdad, mm. y del que creo que vamos a hablar bastante también en este 2018, porque bueno, la comunidad valenciana, el Consejo, está en cierto litigio con este tema. El Tribunal Constitucional eh, anuló su su mm. decreto de sanidad de, de sanidad mm. universal. Yo la verdad es que eh, sé que ahora mismo en España está muy de moda esto de que todo el mundo se cree que sabe más de derecho constitucional que los propios magistrados Sí, sí, sí y sobre todo en Twitter. Sí, bueno, eso ya <risas> ni te cuento. Pero luego políticos también, porque sí, bueno, sí. que lo haga una persona en Twitter, pues bueno, pero que lo haga un político, ¿no? Sí. Y claro, yo no me voy a sumarme ¿no? a esa moda. no hmm. A pesar de que yo di algo de derecho constitucional en la carrera y tal, no en ciencias políticas, evidentemente no creo que sepa más de derecho constitucional que el Tribunal Constitucional. Pero sí que me llama un poco la atención que, que ahora de repente el Tribunal Constitucional diga que, que, el, que este decreto es anticonstitucional porque, por un lado, la sanidad universal ya ha existido en España no durante hmm. muchos años, ¿no? en la época de Felipe González, hasta recientemente, que la quitó Rajoy. Y por otro lado, la competencia de sanidad... ...que es lo que se está diciendo... ¿no? Que, ...que la Comunidad Valenciana ha incurrido en una competencia que no es suya... ...la competencia de sanidad desde hace muchos años... ...la ejercen más las autonomías que el Estado... ¿no? ...entonces me llama mucho la atención esto, ¿no? que esto... ...que el Tribunal Constitucional diga de repente ahora... ...que esto no es, no es constitucional... ...no entiendo muy bien por qué... ...hombre, yo entiendo que lo que, lo que quiere decir el Tribunal... ...es que... En, ...que diga lo que has comentado... ...que se ha excedido a nivel competencial... ...digamos lo que es el Consel... Uh -huh. ...a la hora de dictar eso... Eh, Yo creo que una de las soluciones, y es un tema muy serio que se tiene que plantear en este país, creo que todos los partidos tenemos que tener un debate serio sobre el tema de las competencias en España para ver y valorar qué competencias eh, de las autonomías deberían de ser del Estado y también del Estado deberían de ser de Europa, porque si creemos en un proyecto común que se llama la Unión Europea, al igual que yo entiendo que hay eh, ciertas competencias de las comunidades que tienen que ser del Estado precisamente para garantizar una igualdad territorial eh, también hay competencias eh, nacionales que tienen que pasar a la Unión Europea precisamente para lo mismo para que haya mm. unos criterios igualatorios entre los distintos territorios Sí, sí, nada no, más eh, lo de España es un cachoteo eh, lo de mm. que cada comunidad tenga unas facultades que, que luego resulta que vas a Castilla-La Mancha y no te pueden atender Te pongo un ejemplo, ¿no? es que es más sí, eh, sí. A, a mí me viene un niño andaluz, me, me ha pasado ¿no? sí, estando sí. en la consulta aparte que no puedes entrar en su historial médico Fíjate. Además eh, el sistema de vacunación es distinto Entonces me llegó allí para que le vacunase el niño Y, y yo dije Dame la cartilla Y me enseñó la cartilla Y claro, era totalmente distinta Yo ya no sabía qué ponerle <ríe> Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno. Y además cuando estamos hablando de un tema de salud ¿no? claro, Estamos no. hablando de un tema de que el niño se, se puede, puede verse claro, una, una claro. atención peor Puede mm. verse perjudicado en su salud Por culpa de, de, y, de estos politiqueos Y no pasa solo en sanidad sí. En otros temas también muy importantes Como por ejemplo la educación De hecho solo tienes que ver los informes para ver las grandes diferencias que hay entre territorios y hay unas tasas de abandono escolar mucho mayores en Andalucía que en el País Vasco, uh -huh. por ejemplo, y al final sí, sí, sí. pues yo entiendo que tenemos que tener la, la misma educación todos o uh -huh. el ejemplo más claro es lo que pasa en Cataluña, que se están pasando por el forro, por... Uh -huh. Eh, todo lo que dice el Tribunal Supremo Allí incluso hay una inversión lingüística Entonces yo entiendo que hay ciertos ciertas competencias Que deberían de ser del Estado Primero para evitar derroches Porque al final no dejas de estar haciendo duplicidades eh, Por todo el territorio nacional Y segundo Por una cuestión de igualdad territorial mm -hmm. Bueno, pues veremos a dónde va esto Porque el tema de la sanidad universal ...es un tema que, que involucra... ...que, que mm. afecta a muchas personas, ¿no? Y claro... eh, y un, un último apunte, sí. además, precisamente... ...si vamos a, como como he mencionado... ...hacia un proyecto europeo... ...claro, que no tenga salud de sanidad universal... ...no tiene cabida, ¿no? Mm. Desde luego, y yo sobre todo me pongo en piel de... ...de personas inmigrantes, ¿no? Mm. Que a lo mejor no tienen todos los papeles en regla... ...y que claro, que están pendientes de una decisión... ...de, de unas pocas personas y tal... Para, ...para ver si tienen cobertura sanitaria, ¿no? Mm -hmm. En fin... Bueno, pues nada, toca el momento de hablar del monotema. Toca ah. el momento de irse a Cataluña, ¿no? Toca el momento de hablar de lo que yo creo que hemos debatido. Me había ¿verdad? olvidado y todo por un momento, ¿eh? Sí, parece que a veces desaparece, ¿no? Pero no, está ahí. Sí, sí. Está ahí, además, yo creo que todos en, en las cenas de Navidad, hemos hablado bastante de la cena de Navidad, yo creo que todos hemos hablado en estas Navidades sí, de este sí, tema. Todos, todos. Porque nos pilló muy reciente ¿no? las elecciones fueron el día 21, 21. 21. claro, y al día siguiente la lotería y dos días después... Y el después, pleno, y el pleno, teníamos un pleno. Y tenéis el pleno ¿verdad? el jueves el jueves que fui de Empalme. ¿no? fui de de allí de ¿Tú, Cataluña. ¿Tú estuviste en Barcelona, no? De apoderado, algo. Sí, ¿no? sí, bueno, estuve en un pueblo, eran Postas, se llamaban Postas. Ah, uy. Muy bien, perfecto. Y bien. fui de directo. Barcelona. ¿eh? Mm. Muy Bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, de Tarragona, de Tarragona, de Tarragona. En primer lugar, te tengo que felicitar porque los resultados de ciudadanos son increíbles, son impecinables, mm. sois el primer partido en toda la historia de Cataluña que que gana con pluralia, mm. nada más y nada menos, ¿no? Eh, un, y además un Un partido que que está en Cataluña desde hace cuatro días, como quien dice, ¿no? En mm. toda la vida el PSOE, Esquerra, ¿no? Izquierda mm. Unida, ¿no? Han intentado ganar la convergencia, nunca la han Me conseguido, vosotros no. llegáis cuatro días después, vais y, vais y les ganáis, ¿no? Mm. Y bueno, creo que, que Ciudadanos ha mostrado una capacidad prodigiosa... Para, ...para traer votos en Cataluña, tanto de derecha como de izquierda. Para aglutinar ¿no? el voto. Pues sí, efectivamente. Sin embargo, creo que, que no habéis mostrado la misma capacidad... ...para conseguir convencer a independentistas. Porque el bloque independentista ha salido bastante indemne... ...de estas elecciones, aún con todo lo que ha pasado. Aún con toda la fuga de empresas, aún con un gobierno que... que bueno, ...según los tribunales ha saltado a la ley... Aún con creando una gran división social en Cataluña, no, una se, situación de tensión inédita en España. Aún así, han perdido solo dos escaños y un 1% ¿no? de los votos, ¿no? En fin, eh, vamos a hablar ahora de lo que de lo que puede pasar y tal. Pero en primer lugar, te voy a preguntar sobre qué crees que ha pasado, no, que cómo interpretas tú estos resultados de las elecciones. Lo que tú me preguntas es porque no se ha inmovilizado Por, por, por decirlo de alguna sí. manera El voto secesionista, yo, fíjate, ¿no? Por todo lo que ha pasado fíjate, Vicente, Yo me esperaba en estas elecciones dos castigos ¿no? Dos mm. castigos electorales ¿no? Un castigo a Rajoy por, sí, la, sí. por la gestión De que mm. ha hecho de Cataluña Ya que creo que prácticamente no hay nadie en Cataluña que esté de acuerdo con la gestión Algunos porque lo consideran demasiado blando otros porque lo consideran demasiado sí. duro ¿no? Pero sí. creo que prácticamente no nadie, nadie que quitando conforme. los cuatro escaños que le han votado ¿no? Sí. Creo que nadie... Pero también me esperaba un castigo al gobierno sí, Me esperaba también. un castigo al gobierno catalán Por todo lo que ha pasado me esperaba una Eh, sobre todo de la parte secesionista Porque al final eh, Uno piensa con detenimiento Y dice, vamos a ver, es que les han mentido Por activa claro, y por pasiva Les prometieron que iba a ser rápido, que iba a ser fácil Y que van a tener reconocimiento europeo no, Y ninguna de esas tres cosas Ni no fuga de presa, ni fuga de claro. bancos, todo eso ha pasado Y, ¿no? y, todo eso y ha pasado, aún así han mantenido, así ha el, mantenido voto. el voto Pero bueno, yo es que creo que al final mmm, Tú no puedes en unas elecciones eh, hacer como si aquí no hubiese pasado... ...y al final es que el nacionalismo ha estado gobernando 30 años... ...y eso mm. no se soluciona con unas elecciones, eso mm. está ahí. Entonces eh, eso ya está arraigado en la sociedad catalana... ...y una buena parte de la, de, de la sociedad catalana que es independentista... ...y es así, lo que hay que hacer es tener un proyecto de futuro de país... ...precisamente para convencerles de que es mejor que se queden... Mm. ...a que se vayan. Y el problema también yo creo... Eh, ...porque al final ver las estadísticas y ver los índices... ...y el nacionalismo ha crecido muchísimo en los últimos años... Ju ...justo en el momento que hay una crisis política y una crisis eh, económica... ...entonces eh, yo creo que el nacionalismo ha aprovechado muy bien esa, esa circunstancia... ...yo soy de los que digo que siempre para ganar en el terreno de las ideas... ...primero tienes que ganar en el terreno del lenguaje... ...y el nacionalismo allí en Cataluña ganó ese, en ese terreno ya desde hace muchos años... ...desde esos 30 años mm. prácticamente... Entonces se adelantaron a esa crisis y yo creo que les vendieron algo a lo que agarrarse, ¿no? Porque al final el España nos roba cala cuando tienes una España que no funciona. Al final, uh -huh. eh, si no llegas al final de mes o tienes un trabajo precario, ese España nos roba te cala, te uh -huh. cala, te termina calando por narices. Entonces lo que hay que hacer es reformar España precisamente para Ir desmontando ese discurso, ese lenguaje del secesionismo, lo que pasa es que eso no, no se hace a corto plazo. Eso requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo, claro. Mm. Yo la verdad es que la campaña que hizo Ciudadanos, mmm, creo que, te lo voy a, te lo voy a, a repetir, no creo que mostrasteis una, una capacidad muy prodigiosa de, de conseguir votos, no, de, de tanto de un lado como de otro. no. Creo que vuestra candidata, además, era la más carismática de todos los que había, y creo que, era, creo que es probablemente la persona más carismática que tenéis dentro de Ciudadanos, ¿no? incluyendo el propio Álvaro Rivera. No obstante, yo sí que mmm, me fijé en algunas cosas que, sí. por ejemplo... Vi que Ciudadanos apeló mucho al voto útil, ¿no? En estas en estas en esta campaña electoral. Mm. Recuerdo esas declaraciones para mí un poco desafortunadas de tal vez Rivera diciendo que, que no se votara al PP o al PSOE porque esos votos podían ir a la basura, porque podían no contabilizar, ¿no? Mm. Recuerdo también un vídeo en ¿no? un spot en el que venía un poco de, a decir lo mismo, ¿no? no lo de, de las elecciones vascas. Eh, puede ser, sí. Recuerdo el spot que, que básicamente decía eh, un voto al, al PP o al PSOE, mm, cuidado, no vaya a ser que luego al final no ah, saquen no, este dices, año en estas y tal. Vale. Sí, en las elecciones de Cataluña eh, Y claro, yo creo que eso De apelar al voto útil es muy inteligente Para ganar unas elecciones Sin embargo, mm, mm. es mm, así no se convence A ningún independentista ¿no? mm. a, Ningún independentista te va a votar por eso No, no. si no, mm, sí es lo que hemos hablado claro, al final. Cre crees A ver, que nosotros la... lo que hemos que... conseguido Es aglutinar todo el voto constitucionalista mm. Eh, a ver, esto requiere una reflexión un poco profunda y larga eh, Al final Ciudadanos hay que tener en cuenta cómo nace eh, Ciudadanos nace fruto de los complejos, hay que decirlo así, del Partido Popular, del Partido Socialista para defender la Unión en Cataluña. Como he dicho antes lo de que primero hay que ganar en el terreno del lenguaje, el Partido Popular y el Partido Socialista renunciaron a ganar en ese terreno y eso la gente lo ha ido captando durante estos años. Es que el propio Partido Popular, el propio Partido Popular, ya no te digo el PSC, el sí. propio Partido Popular no se atrevía a decir España en Cataluña, mm. hablaba de Estado español. Se había rendido al lenguaje secesionista y decía eso sí, sí, sí. seguramente porque no quería problemas y seguramente pues, para que no le llamasen facha. Pero es un error. Al final tú tienes que defender lo que tú consideres y luego si te insultan, que te insulten, que tengan lo que quieran y ya está. Pero tú tienes, tú tienes que hacer las cosas Además, bien. Es muy difícil en política pretender que no Es insulten, imposible. ¿eh? Entonces tú tienes que hacer lo que consideres oportuno, lo que crees que es justo y defender tus ideales. Lo que pasa es que, repito, es más cómodo, eh, pues eso, mm. acomplejarte y seguir el discurso de los demás, pero no es útil, mm. no es útil al final. Y bueno, pues eh, comentabas como solución eh, cambiar España, reformar España, mm. ¿no?, para que para que todas estas personas vuelvan a sentirse integradas, ¿no?, en un, en un proyecto común, ¿no?, incluso yo no creo que, que haya que pedirle a nadie que se sienta español por fuerza, pero, pero que no quiera poner una frontera, ¿no?, entre ellos mm. y nosotros, ¿no?, en fin, eh, ¿crees que vamos en camino de esto? Porque claro, también la sensación que me da es que vamos a volver ahora a la casilla de salida Vale, Ciudadanos ha conseguido un resultado muy bueno uh -huh. Primera fuerza votada Pero mm, por un tema coyuntural veo prácticamente imposible ¿no? Que, que consigues la presidencia en Cataluña ¿no? Que Inés sea la nueva presidenta Me da la sensación de que todo está encaminado a que pues Puigdemont O alguien de Convergencia sea el nuevo presidente ¿no? Ya veremos si pues Puigdemont vuelve de, de Bruselas o no claro, Vamos a ver En fin, eh, ¿qué piensas que va a pasar en, lo, en los próximos meses? Es que puede pasar cualquier cosa Está la cosa porque también hay que verlo de otra manera en este en este caso, si se conforma ese gobierno independentista, estamos hablando que hay un montón de personas imputadas no sé uh -huh. cómo va a ser eso de compatible con formar gobierno, vamos a pasar qué pasa con Puigdemont porque al final, en el momento que toque suelo español tiene una orden de detención Claro, entonces de detención? vamos a ver qué pasa con todo eso Esquerra Republicana, por ejemplo ya está hablando de un plan B que es poner a su candidato, incluso Yo creo que van a haber trifulcas entre ellos, uh -huh. porque esta vez no es como antes, no están tan unidos. De hecho, uh -huh. la prueba más evidente es que no van en una misma lista como antes. Esta vez han ido todos por separados. La CUP no tiene ni grupo propio también. Eh, Convergencia ya ha dicho que no quiere volver a, a sentirse condicionado por la CUP. Bueno, Convergencia o lo que sean ahora, sí, ahora, Yo, ahora el, se llama que ya ha me medido. Sí, así, ¿no? sí. Entonces, <risa> pero son lo mismo, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué pasa con, con todo con esa con todos esos factores que están ahí, porque yo no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que también está por otro lado eh, Podemos que sigue para mí no entiende bien el eje que hay allí en Cataluña. Se quiere poner de perfil y... Sí, lo, lo que yo es, que creo in, que es incluso, aunque ahora podemos tijera que os apoya a muerte y tal, cosa que a mí me cuesta mucho de, de, sí. de, de ver, pero... Bueno, más... o se podría abstener, podría llegar a Sí, tener. podría llegar a tenerse, pero incluso aunque se abstenga... Mmm... Es muy claro, difícil a, gobernar. A, a Inés no le salen los números para ser presidente ahora mismo, con los votos de Ciudadanos, PSOE y PP, es que el PSOE y PP han sacado unos resultados muy malos. Mm. Entonces, claro, mmm, ahora mismo yo creo que todo está encaminado a que haya un presidente independentista, y para mí la pregunta es quién va a ser. ¿Quién mm. va a ser? Porque algunos están en la cárcel, otros están en Bélgica, y Lo no no, que yo a digo, está un poco todo impredecible. A ver, eh, por los números, por la aritmética, eh, parece ser que va a gobernar de alguna manera otra vez el independentismo, pero bueno, yo no lo doy por seguro, ¿eh? Yo creo que aquí van a pasar muchas cosas. Bueno, ¿no descartas tampoco una repetición de elecciones? Pues tampoco. Mm. No no descarto nada, ahora mismo como está la circunstancia en Cataluña de convulsa, no, no descarto sí, sí, sí. nada. Bueno, pues ya veremos. Ya Esto luego vamos a seguir hablando aquí. Sí, sí, sí, no Pero el problema es que vamos a volver a lo mismo, seguramente salga <risas> el mismo resultado. Sí. Porque al final es <risas> lo que te me dices, si no consigues convencer a la parte que digamos no constitucionalista... Eh, parece, se, va a la, se, se va a repetir una y otra vez porque aquí hay dos bloques. Eso te son a decir, dos bloques que parecen definidos. dos bloques muy marcados. ¿no? Y, sí. y parece que la gente está muy convencida en su bloque y es muy difícil seguir ahí. Sí. Lo cual, todo lo que, que vote más de un 80% es una buena noticia para sí. la democracia, que la gente eh, vete. ...a determinados partidos políticos... ...digan lo que digan, propongan lo que propongan... Mm -hmm. ...creo que es una mala noticia ¿no? para la democracia... ...porque es, mm, pienso que es un voto... Mm, ...que no es un, un voto pensado... ¿no? ...es mm -hmm. un voto pasional... ¿no? Mm -hmm. y, ...y nunca una elección de, de quién nos va a gobernar... debe ser pasional... ¿no? ...es mejor que sea racional... ¿no? Claro. ...pero bueno... Pero ...eso ha pasado mucho en España, aquí la gente... Incluso, eh, ...que eso se, ha, se fomentó más... ...con el sistema bipartidista votaba uno para que no saliese el otro sí, más sí. que votar por lo que tú dices por una cuestión de razonamiento de porque realmente te gustase el proyecto de cierto cierto cierto y bueno pues eh, llegamos ya al final de, de uh -huh. la entrevista llegamos ya a nuestro a nuestro bloque internacional porque como todos los programas también comentaremos alguna, alguna noticia no que, uh -huh. que haya pasado en el mundo esta, esta semana especialmente relevante Eh, bueno, esta semana creo que, que lo más llamativo que ha pasado ha sido esta disputa, yo diría que freudiana, ¿no? Entre el, eh, Donald Trump y el dictador de Corea del Norte por ver quién tenía el voto más grande y tal. Me gustaría que Simon Freud estuviera vivo ¿eh? para preguntarle qué opina <risa> respecto a esto de yo lo tengo más grande. <risa> Pero, en fin, eh, prefiero que no hablemos de esto porque sé que vamos a hablar de, de este tema porque sé que estos dos no se van a callar, sé que estos dos la van a volver a liar y, y vamos a tener otra vez que tener que hablar de este tema que, que la verdad es que pone un poco los pelos de punta, ¿no? Estamos sí. hablando de un, de un tema de, de, nu eso, de nuclear. Eso, eso sí claro. que son dos bloques inamovibles. Y además que cada vez me recuerda más a, a los 70, ¿eh? Crisis mm. de misiles y este mm. tipo de cosas. En fin. Y, ...y estas dos personas además es que son a la diplomacia política... ...lo que es el tocino a la velocidad, ¿eh? ...cada vez que hablan lo lian todo más, ¿no? suben la tensión... Mm. ...pero sin embargo, quizá por culpa de esto... ...ha pasado desapercibido este, esta semana... ...unas declaraciones del, del nuevo primer ministro de Polonia... ...un tal, a ver si lo pronuncio bien... Ma ...Mateusz Morawiecki... ...seguramente lo he pronunciado fatal... ...pero bueno, después de las declaraciones que hizo... <risa> ...no importa poco <risa> pronunciar bien este nombre... <risa> El nuevo ministro de Polonia ha habló del tema de los refugiados y vino a decir que, que Polonia va a seguir igual o todavía más restrictiva a que entren refugiados en, en Polonia. Cabe de destacar porque Polonia es un país estratégico en este tipo de cosas porque claro. está al, al este de Europa, ¿no? Uh -huh. Que es de donde vienen los refugiados, no, precisamente de Siria. Y bueno, pues me gustaría que, que hablásemos un poco de este tema que, que sigue ocurriendo, aunque ya no salgan los periódicos, sigue habiendo guerra en Siria. No tiene pinta de que vaya a terminar en un futuro próximo la guerra allí. Por lo tanto van a seguir viniendo refugiados a Europa y bueno pues tenemos un país como Polonia que no los admite, tenemos otro país como Hungría que también ha dicho que no los quiere ni, ni verlos ni en pintura. En fin eh, no sé si tú eres optimista o pesimista en este tema. Yo pienso que, que la Unión Europea está siendo muy inoperante, no o sé. Sea, hay dos países que están incumpliendo claramente. Y además es que lo dicen, lo dicen públicamente. Están incumpliendo las cuotas de refugiados que tenemos que, que cumplir, que ningún país de la Unión Europea está cumpliendo. Pero es que estos dos todavía más fragantes, ¿no? ¿No deberíamos de sancionar a estos países que, que se están pasando la, la ley, ¿no? Y, lo, y los tratados de la Unión Europea por el forro. Hombre, yo, pues yo entiendo que debería, con, con ese tratado debería haberse, digamos, previsto precisamente también algún tipo de sanción ¿no? o algún tipo de. sí, de de toca de atención, por así decirlo, a los países que no que no cumplan, ¿no? Con los tratados y con los acuerdos de la Unión Europea, porque no vale estar en la Unión Europea para unos tratados sí y para otros no, es que no que te convenga que eso no, también pasa aquí. Nos ¿eh? hace, Sí, por supuesto, pero claro, luego esto nos hace preguntarnos de, de qué sirve la Unión Europea si luego lo que se decide no se no se cumple, ¿Sí? ¿no? Si luego tenemos una situación de emergencia mundial ¿Sí? y la Unión Europea, en, en vez de intentar solucionarlo, lo, parece una competición entre todos los países para ver, con, convertirse en el país más desagradable para los refugiados y que no vengan a nosotros, que vengan a ¿Sí? otro, ¿eh? Seguramente porque los estados, debido a la crisis, pues claro, se están con la soga al cuello, eh, van muy mal con el tema del gasto, entonces, claro, esto les ha pillado imprevisto, ya tenían a lo mejor las cuentas bien ajustadas y esto les supone un desequilibrio, pero entiendo que esto es una cuestión humanitaria y que todos tienen que ceder. Uh -huh. Desde luego, desde luego. Y a día de hoy la única mandataria import eh, europea import Alemania. importante que veo que... que que está concienciada con el tema es Ángela Merkel, ¿eh? Mira que en el resto del país precisamente de países... seguro, por, precisamente por eso que te he mencionado, yo creo, porque sí, porque sois más solvente, gente... No, no, no. son sí, los que mejor han solvente. salido y mejor de más rápido de la crisis. Vicente, se hizo un reparto de los de los refugiados acorde también a la capacidad económica de cada, sí, sí, de cada, claro, cada país. Se tuvo en cuenta, claro, se, se, tuvo en se, cuenta. Se, se tuvo en cuenta, ¿no? Quiero decir que Alemania no tiene que acoger los mismos que Polonia ni mucho menos, mm. tiene que acoger muchos más. Claro. Y sin embargo, no está cumpliendo ninguno, ni siquiera Alemania, pero por lo menos Alemania, el que más se acerca. Eh, sí, es el que más se acerca y además es la única eh, presidenta uh -huh. que riña a los demás por no por, por sí. cerrar la frontera, uh -huh. o sea, porque es que ya no estamos hablando de que no de que incumplan la cuota, estamos hablando de directamente de que les cierran la frontera, y les dicen pues ahí os quedáis, ¿eh? en uh -huh. fin eh, ¿crees que 2018 será un mejor año para, para todas estas personas? Espero que sí. <risa> Yo también, pero... pero no sé si va a ser así desgraciadamente. Sí, po pocas po pocas eh, condiciones veo, ¿no? Para pensar eso, ¿no? Mm. A día de hoy, pocas señales. Al final es lo que te, es lo que tú has dicho. Si no hay ningún tipo de sanción, pues tampoco veo que esos países que están incumpliendo ahora vayan a cumplir ahora, mm. de repente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Yo quiero ser optimista, pero es, es complicado, es complicado. Pero creo que la Unión Europea tiene que dar un golpe sobre la mesa y porque al final si tú quieres construir digamos un proyecto europeo serio, eh, tienes que uh -huh. ser solidario con los sí. territorios de alrededor también para dar ejemplo desde luego desde luego que sí, además me da la sensación de que incluso aunque acabe la guerra de Siria, esto no va a parar ¿no? porque si acaba la guerra de Siria muy probablemente va a ganar al Assad, ¿no? va a ganar uh -huh. el dictador y claro, lo que tiene un, un intento de, de, de echar a un dictador y que no sale bien es que medio país va a tener que huir. claro. Y entonces, claro, van a seguir viniendo. Hmm. A lo mejor Europa lo que tenía que haber hecho es desde el principio meterse ahí y apoyar a los que estaban a favor de la democracia en Siria. Hmm. Ahora a lo mejor ya es demasiado tarde. Ahora ya es tarde. Claro. Y, y esto es un problema que podríamos haber atajado desde el principio y por la clásica indefinición de la Unión Europea, ¿no? de decir, este no es nuestro problema y hmm. ya no sé qué. Y al final te comes el problema Y igual, al final te lo comes igual manera. o peor. Sí, hmm. sí, sí, sí, efectivamente. Pues sí, Vicente, encantado de ver contigo, la verdad Espero Igualmente. que esta sea la primera de muchas, de muchas tardes La próxima sí. vez que, que vengas no estaremos solos Te traeré aquí a otro tertuliano Para que te pelees con él Muy bien Hoy ha sido <risa> ya, ya, fácil, hoy ha, pues sido, hoy fácil. ha sido fácil y no va a ser tanto <risa> Eso tienes que tenerlo claro Y bueno, pues nada, te, te agradezco mucho que hayas venido Imagino que esta tarde irás a la, a la cabalgata de Reyes uh -huh. ¿no? A ver, no sé si tendremos carroza aquí de drag queen o no <risa> Hombre, no creo, no creo Oye, claro, aunque nunca se sabe. A mí me gustaría porque... A mí no bueno, creo porque ya no hay tripartitos, ¿no? Es complicado. A mí me gustaría, ¿sabes por qué, Vicente? Porque así me da tiempo para hablar el viernes que viene, ¿sabes? Sí, ¿no? Ya veremos, ya veremos. No, yo creo que va a ser una noche buena para que todos podamos disfrutar y ya está, sin ningún tipo de debate estéril ni absurdo, porque a mí estos debates me parecen... Hacemos debates de todo. Al final, sí, hacemos debates de todo y al final a mí me da la impresión... ...que generan este debate a posta para que no se hablen de otras cosas más importantes... ...porque al final, claro, sí. ellos, fueron, ellos vendieron que iban a acabar con, con los problemas... ...y que iban a resolver la emergencia social... ...entonces, no sé, parece que la emergencia social pues ya ha pasado, ¿no? ...y ya hay que ¿Qué? hablar de estas tonterías... ...pero bueno, bueno. pues mira, así estamos... <risa> Pues nada, Vicente, te, te doy las gracias por, por venir aquí A vosotros Y bueno, pues a partir del viernes que viene ya no tendremos entrevistas Sino que tendremos tertulia Será a las doce y media mm. Tendremos aquí a, a dos tertulianos acompañándome el No voy a decir quién, ¿no? Voy a mantener la postura de, de no desverarlo <ríe> ¿eh? ¿no? Claro, yo creo que eso intriga más sí, ¿no? sí, sí. A la audiencia <ríe> Y bueno, pues tenemos eh, tendremos un programa en el que cual hablaremos Como hemos hecho hoy, de, de mm. política Tanto de lo que pasa aquí en Alicante Como en España, en la Comunidad Valenciana, en, en el mundo También hablaremos de historia Siempre mm. Con, con el patrocinio, ¿no? la, la ayuda de alicantepedia.com, la enciclopedia web de la historia de Alicante, que es un proyecto que yo tengo el gusto de, de liderar. Hablaremos de, de cultura también, no, haremos un, una sección ¿no? de agenda cultural de lo que se puede hacer en Alicante. Y también incluso vamos a hablar de cine. ¿Te gusta el cine? Dice sí, entonces. sí. Pues vamos a meter también una sección de cine. Ah, muy bien. Sí, vamos a hablar también un poquito de, de las películas que estén de, en taquilla, ¿no? Que estén en cartelera en ese momento. Mm. Y además este domingo... ¿Se extiende a, a las series también? Es que soy un pelín más de series. Un pues a lo mejor lejos, no? sí, mira, mira tú por dónde a lo ah, mejor... Ya que, ya que a lo mejor... Y si metes videojuegos, yo ya vengo aquí hasta <ríe> los lunes, martes y... <ríe> <ríe> pues los días que vengas tú, a lo mejor a a ah, tiramos por ahí. Muy bien. Y este domingo tenemos además Los Globo del también hablaremos de ello, mm. porque este domingo empieza la temporada de premios sí. en, en, en, en Estados Unidos y también en España. O los Goya vendrán dentro en de poco seguida también. Vendrán dentro de muy poquito Y bueno pues eh, muchas gracias A todos los que nos hayan acompañado Yo soy David Rubio, el humilde presentador De, de este programa que va a empezar este viernes Y esto es OID Radio la, la radio de la organización Impulsora de Descapacitados En España, nos habéis escuchado En el 91.4 del FM O también en la página web www.oyradio.es En este futuro programa que se llamará tertulias Alicantinas y que Eh, como comentaba, empezaremos el próximo viernes, viernes 12, a las 12 y media de la, de la mañana y tendremos a partir de ahora, todos los viernes, todas las semanas, eh, un debate, una tertulia sobre los temas que más nos interesan a los lingantinos. Muchas gracias a todos los que nos, nos habéis escuchado y hasta el viernes.